como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va. Hoy estamos transmitiendo desde el cuarto oscuro, así que medio que no veo nada. Estamos en plena etapa electoral y en este programa estamos jugadísimos, así que vamos a decir por quién votamos para que no quede ninguna duda después de haber analizado detenidamente las boletas. Votamos por los proyectos autogestivos, votamos por las fábricas y empresas recuperadas, votamos por las comunidades de todo el país que se organizan en asambleas frente a las mineras, frente al fracking, frente a las fumigaciones y básicamente frente a las injusticias y los atropellos que nunca faltan. Todos heredan un linaje por el que también votamos, el de los organismos de derechos humanos. Y por eso mismo votamos a los pueblos originarios, votamos por las escuelas de gestión social, por las cooperativas de trabajo, por las radios comunitarias, por las revistas culturales independientes. Votamos por las mujeres, por muchas más, por ni una menos. Y votamos por la diversidad, porque la diversidad hace la fuerza. Votamos por los proyectos agroecológicos, votamos por las facultades y universidades que no se consideran casas de altos estudios, sino parte de la comunidad. Votamos por los que impulsan la soberanía alimentaria, la salud mental, los derechos de las personas y la justicia social. Votamos por los que no se resignan, por los desobedientes, por los que piensan con su propia cabeza y sienten con su propio corazón, no como un individualismo, sino como una forma de vivir en sociedad. Votamos por los proyectos culturales de comunicación, productivos, sociales, grupales, que no tienen fines de lucro, pero sí fines de trabajo, de vida, de libertad de expresión, que bailan, cantan, pintan, actúan y nos hacen sentir mejor la vida porque todas esas personas y esos grupos nos enseñan que la democracia no es solamente venir al cuarto oscuro a meter papeles en la urna un domingo, la democracia es lo que se hace antes y después de ese día además lo que se hace todos los días para que la vida sea posible así que este fue un voto cantado o charlado que nos gustaría resumir en dos palabras Decimos Hay ¡Oh! comunicadores, periodistas, escribas, locutores Editorialistas, opinólogos, denunciadores Mobileros, columnistas, conductores, especialistas, interpretadores ¡Oh! Mejor decimos Hay muchos temas en la Argentina que son dominantes, pero hay uno de ellos, o una serie de problemas que creo, creo que están concatenados, que para mí son cruciales. Voy a ver si, ahora me, a ver si, si yo estoy loco o, o si me dan la razón en este tema. La cuestión del modelo productivo, la soja, los transgénicos la cantidad de veneno que se está echando sobre la de los suelos, en el agua, en el aire, los efectos sociales que tiene esto. Y sobre estos temas no todo el mundo habla, habla muy poquita gente. Entre la poca gente que habla, pero eso sí, cabeza dura y que habla desde hace muchos años, se encuentra el doctor Horacio Lucero. Y hoy estamos transmitiendo el programa desde Resistencia, Chaco. Y el doctor Horacio Lucero es uno de los que empezó desde su oficio y su profesión como biólogo, ¿no es cierto? Bioquímicos. Bioquímico. Sí. Bioquímico, sí. La, la denuncia, digamos, el desenmascaramiento de lo que estaba ocurriendo a partir de lo que vos, Horacio, veías en tu laboratorio. Quisiera saber, a ver, como primera ubicación, ya que estoy en resistencia y... En el, en el, con un clima maravilloso calorcito y demás pero te quiero preguntar esto ¿cómo fue ese arranque en el cual vos de pronto percibiste que había un problema con algo que supuestamente eh, no era problemático? Exacto fue una, una cuestión digamos aleatoria porque apareció en forma eh, espontánea en mi consultorio yo tengo un laboratorio de genética En mi actividad privada, en ese momento yo no tenía el laboratorio de investigación aquí en, en la universidad. Tenía actividad privada eh, haciendo estudios genéticos en niños que eran derivados del hospital pediátrico de resistencia. Y desde el hospital los derivaban al laboratorio eh, que yo tengo a nivel privado para poder hacerle estudios cromosómicos. Los estudios cromosómicos son los que pueden detectar si se... Si un niño nace con algún síndrome genético, que esté asociado a alguna, en este caso, malformación. Eran chicos que venían con alguna malformación, nacían en el hospital, y para descartar que se tratara de un síndrome genético, eh, lo primero que hay que hacer es descartar que no tenga alteraciones cromosómicas, Acá. que... El, los cromosomas es un, un nivel de empaquetamiento del ADN, o sea, ahí está la información genética de todo lo que vamos a hacer a lo largo de nuestra vida. ¿no? Entonces, este, yo empecé a hacer estudios, en realidad siempre hice estudios a estos niños con algún tipo de malformación, pero me, particularmente me llamó mucho la atención una niña que llegó en el año 93, fue el primer caso que me llegó a mí. ...que me hizo encender una luz de alarma... ...porque era una niña que le faltaban los dos miembros superiores... ...los brazos... ...exacto... ...tenía lo que nosotros llamamos focomelia... ...son como aletas de foca... ...por Ajá. eso de ahí viene su nombre... Eh, ...donde hay esbozos de brazos... ...y en uno de los brazos que era más largo... ...tenía como un esbozo de mano... ...sin llegar a ser una mano... Uh -huh. ...y un fémur izquierdo más corto... <coughs> ...por lo tanto tenía... ...serias malformaciones... ...todas en una misma paciente... claro Cuando aparece una cosa así, cualquiera, cualquier persona que tenga conocimiento de genética tiene que preguntarse si no existió alguna medicación, por ejemplo, que haya tomado la madre claro. que pudo haber producido esa malformación o que no haya habido una alteración este, en el medio ambiente con algún tóxico importante que haya producido eso. Por lo tanto, yo hago un cuestionario bastante detallado ...primero para ver si no tomó alguna medicación... ...porque ustedes saben de que... ...a las embarazadas no se le da ni aspirina... ...en las, en las primeras semanas bueno. de gestación... ...justamente por este riesgo, ¿no? Porque hasta pueden perder el bebé... ...y el, el organismo tiene su propio control de calidad... ...por lo tanto cuando hay un producto fallado... ...lo desecha... De ...en el mejor de los casos... ...ahora, puede pasar ese control de calidad... ...y nacer con serias malformaciones genéticas... ...o congénitas en este caso... ...congénito quiere decir... ...que están presentes al momento del nacimiento de las malformaciones... ...eso quiere decir congénito... ...pero no te está diciendo la causa... ...entonces este, hablando con esta madre... ...ella me cuenta cuando yo le pregunto a qué se dedicaban... ...me dice que trabajaba en el campo... Eh, ...en el cual mientras ella estaba trabajando... Eh, ...rutinariamente se aplicaban plaguicidas desde un avión... ...estando ella dentro del campo, ella y otras personas... Claro. ...lo que pasa es que ella estaba embarazada en ese momento... Y eso solo, ese relato solo, a mí me dice de que esas malformaciones fueron producidas por los plaguicidas sin que yo haga ningún estudio. Claro. ¿Por qué? Porque las empresas que venden esos, esos plaguicidas hacen estudios en ratas preñadas y este, van exponiéndolo a serie, a, a una serie de, eh, de diferentes concentraciones de ese veneno, de ese tóxico. ...para ver qué alteraciones tienen las ratas preñadas... ...o qué alteraciones tienen la descendencia... ...cuando las ratas son expuestas a esto... ...y están descritas perfectamente bien... ...cuáles son las malformaciones que producen... ...entonces ellos te dicen cuáles son... ...por ejemplo, la dosis letal 50... ...que mata la, el 50% de la población expuesta... ...pero después te describen... ...cuáles son las malformaciones que puede producir... ...por lo tanto... Nadie va a pensar de que a un ser humano se lo va a exponer en, en esa edad gestacional a una sustancia tan tóxica. No sé si me entendés. O sea, Totalmente. cuando a vos te cuentan eso, ese mismo hecho ya es una violación absoluta no solo de las leyes naturales sino de la legislación porque hay una legislación en el Chaco que se llama Ley de Biosidas. Claro. Y la Ley de biosidas prohíbe determinantemente que se apliquen estos plaguicidas mientras hay gente trabajando en el campo. Claro, una cosa es en el laboratorio con ratas y otra cosa es en el campo. Y allí a vos te pasó algo que algún día me contabas que mm. fue como que te indignó... Absolutamente. ...a tal nivel que nunca más saliste de... No, me quedé atrapado en ese tema porque primero que a la paciente esa no le pude sacar sangre del brazo... ...porque no tenía brazo directamente, o sea le tuve que sacar la yugular. Claro. Eh, con lo cual ya fue todo un problema técnico primero hacer el estudio... Y, y después empezaron a repetirse casos en los cuales, porque ahí yo puse el foco en que estaba pasando eso entonces después cuando venían chicos con malformaciones del interior que eran, la mayoría eran del interior yo directamente iba a preguntarles si estaban expuestos a plaguicidas y entonces este, en ese momento cuando yo les preguntaba muchos me relataban exactamente lo mismo la misma situación o que estaban expuestos por vía aérea o que vivían en zonas pegadas a campos Mientras ellos estaban este, en las primeras semanas de gestación, lo cual es absolutamente este, tóxico para el embrión, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de un momento en el cual vos comprendiste esta situación, que era anterior incluso al modelo transgénico. Al, al modelo transgénico en sí. sí, sí y, por... y a partir de ese momento, pero vos, sí, al seguir estudiando, te topaste luego con esa situación del nifosato y el modelo transgénico. Después el problema se vio aumentado exponencialmente porque vino el modelo transgénico que justamente el modelo transgénico se instaura a partir de la venta cada vez mayor de plaguicidas porque por algo se hace para tener más rinde y que ese producto admita cada vez cantidades mayores de plaguicidas. Entonces el problema se vio aumentado. Pero ya este, yo empecé a buscar literatura en esa época mediado de los 90 a ver qué, qué experiencia había en otros lugares de, esta misma, de, esta misma, de este misma hallazgo que yo tenía. Y existía mucha bibliografía ya en el mundo que hablaba de los órganos fosforados y de los órganos clorados y también de los herbicidas. Lo que pasa es que el glifosato era un actor secundario en este caso. Después, con, con el advenimiento de la tecnología transgénica, este, se, se, se aumentó considerablemente el problema porque fue el herbicida más vendido en el país, ¿no? Vamos a seguir charlando con el doctor Horacio Lucero, pero me gustaría que escuches algo de lo que me contó la doctora Ana Lía Otaña, una de las que logró hacer estadísticas sobre lo que ocurre en el Chaco. Pero aquí no habla de estadísticas, sino de lágrimas de sangre. Uno de esos casos, la mamá es Reina. Reina se llama la mamá de la leonesa. Ella era maestra en una escuela y suplente en la otra. Y su marido, no sé si era bicicletero o hacía trabajaba por su cuenta, bueno, tenían dos nenitas de 5 y 3 años y un embarazo grande. Cuando su nena empieza a... A sangrar lágrimas de sangre y a sangrar por en sí todo la mamá ni se imaginaba nunca que era había escuchado que había de sangre eh, sí sí eh, hemorragias hemorragias hemorragias, o... hemorragias eh, en las encías en, en la boca sencilla. en todo en la leucemia son se producen hemorragias viste cuando empezó la nena a tener así eh, los primeros síntomas la llevan volando al médico de ahí la traen al pediátrico y en el pediátrico este Victoria se llama Sananita la la internan y se lucha se lucha eh, está de de, de médica oncológica eh, una podría que compañera mía más joven que todos estos años estuvo en la sala y lucha muchísimo por sus pacientitos, bueno, la terminaron mandando al garra también ya vamos a volver para seguir hablando sobre salud, libertad presente y futuro, pero la buena noticia sobre este audio que acabamos de escuchar de Analia Otaña es que la hija de Reina Victoria, la chiquita que Analia nos estaba contando que tuvo esa horrorosa enfermedad Pero Victoria se salvó. Lo que sigue sin tener perdón ni reparación es todo lo que esa familia tuvo que atravesar. Ya volvemos. www.lavaca.org Decimo. Www Presupuesto Participativo 2015 en Morón Del 21 de septiembre al 12 de octubre Participá de la Feria de Proyectos Y vota las propuestas para seguir mejorando tu barrio Consultá los lugares de votación En www.moron.gov.ar O en todas las UGC de la Comuna Morón Municipio, Corazón del Oeste Nuestros libros tienen orejas y corazón La Vaca Editora Escuchan y laten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 Simu. Decimu, una alegría colectiva. Estamos en Resistencia, Chaco. Estamos en Decimu, el programa de la cooperativa de Trabajo a la Vaca, que se puede escuchar siempre por la página de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, o en La Vaca, que es www.lavaca.org. Estoy en una universidad, la Universidad Nacional del Nordeste, en el laboratorio del doctor... Horacio Lucero Raúl Horacio Lucero iba a decirte pero todos te conocen como Horacio ¿no sí, es sí, sí, el Raúl me gusta menos entonces uso el segundo nombre así que vamos a dejarlo como Horacio una de las personas que junto con algún puñadito de científicos entre los cuales por supuesto siempre recordamos al doctor Andrés Carrasco alzó la voz para denunciar lo que estaban viendo en su trabajo como científicos, como investigadores con respecto a los efectos en la salud del modelo Sojero, de la aplicación de agrotóxicos, de la cuestión de los transgénicos. Yo pienso, Horacio, usé la palabra investigadores, me hace acordar a las novelas policiales en las cuales los investigadores son los detectives, y ustedes tuvieron algo detectivesco en el sentido de poder detectar justamente algo, pero a la vez salir a denunciarlo. A Carrasco le, le, no, no ganó muchos amigos, intuyo que vos tampoco. Sí, es más, este, te quedás con, con un puñadito de, de personas que todavía hasta el día de hoy no entienden muy bien en qué uno se metió porque eh, en más de una ocasión he tenido, este, este, digamos, como, como consejos bastante raros, vos tenés hijos chicos, Dedícate a otra cosa. Ah, sí. ¿qué tipo de gente te decía esto? Un jefe que yo tenía, o sea... O sea, quédate tranquilo, no denuncias más, tenés hijos... Sí... Eh, es un consejo raro, tenés razón. Es un consejo raro, entonces justamente mi, mi, mi, mi respuesta a eso era que justamente yo lo hacía por mis hijos, porque en realidad nosotros estamos comiendo muy mal y estamos expuestos a este tipo de cosas hace 20 años, pero yo tengo 53 años, o sea que tuve una parte de mi vida en la cual estaba medianamente controlado esto, ¿no? Este, este problema en particular, digo, ¿no? Pero mis hijos, que yo tengo hijos chicos, están comiendo alimentos contaminados desde que nacieron. Y se están viendo los efectos de cómo está cambiando esto en las nuevas generaciones. Por lo tanto, yo estoy, yo sé que el tiempo en este caso es fundamental. Cuanto más tiempo dejemos pasar y la sociedad no reaccione, más van a aparecer estos casos de epidemias, de enfermedades que antes eran muy raras. A ver, dos detalles. ¿Cuántos hijos tenés? Cinco. Cinco. Cuando me hablas de epidemias, ¿a qué te referís? Y por ejemplo qué pensando. Y estoy pensando, por ejemplo, en la intolerancia al gluten, que es una cosa que antes era rarísimo encontrar intolerancia al gluten, enfermedad celíaca, que era una enfermedad... Eh, sí, vos, vos te acordarás que lo, para encontrar pacientes este, con esta patología eran, eran cosas raras. Muy poco común. Muy poco común. Nosotros en este instituto donde trabajamos hay cerca de siete personas entre 25 investigadores que tienen esa patología. ¿Siete de 25? Sí. Ah. De, de, de personas adultas estoy hablando, ¿eh? claro. cuando antes era una enfermedad que vos las diagnosticás en, en, en, las, digamos, en los primeros años de vida y tenía su tratamiento, bueno, acá hay cada vez más personas adultas que están desarrollando intolerancia al gluten y enfermedad celíaca, por ejemplo. Está bueno. Entonces vos decís, y esto se está viendo en Estados Unidos y hay publicaciones que están relacionando, yo las tengo y te las puedo mostrar ahora porque este, es más fácil cuando hablamos mano a mano porque tengo la documentación aquí. Como para decirte, este trabajo está emparentando directamente los volúmenes de herbicida que se están vendiendo en Estados Unidos... ...con algunas patologías relacionadas a la dieta occidental. Llámese intolerancia a gluten, diabetes, este, otras enfermedades tipo neurodegenerativas, Alzheimer y Parkinson. Entonces, este, las alertas están saliendo por todos lados, porque como dice Damián bersañasi en, en Rosario, eh, el mapa de las enfermedades en la Argentina está cambiando abruptamente está cambiando, claro. de qué se enferma la gente y de qué se muere Damián lo no sabe además porque eh, ha organizado los campamentos sanitarios que la Universidad de Rosario realiza en distintos pueblos de las provincias, justamente los más afectados por esta cuestión de agrotóxicos pero a, alto ahí vos me decías que tenías un conocido este jefe que te hablaba de tus hijos en tono un poquito sí. complicado sí. un poco amenazante casi pero vos a la vez Decís, bueno, pero justamente por mis hijos y por el tema de la alimentación. Entonces, ¿estás hablando de qué tienen los alimentos? ¿El tema de los herbicidas, el tema de los insecticidas o estás también hablando de lo transgénico? Las dos cosas juntas. Las dos cosas. Sí, porque eh, el, la ruta metabólica que están describiendo como que produce esto este cambio es una ruta metabólica que está relacionada específicamente a la presencia del herbicida en los alimentos, a los restos de herbicida en el alimento. Lo que, lo que puede producir el alimento transgénico todavía no se conoce. Y eso todavía genera más inquietud, ¿no? Más inquietud todavía porque no se sabe qué... O sea, yo como esto y digo no pasa nada porque no me pasa nada al día siguiente o al otro día. Uno está acostumbrado a que los alimentos que le hacen mal le hacen mal automáticamente. Ah, Vos estás hablando de otra cosa que es cómo esto se va acumulando en nuestro cuerpo y el efecto que a través de los años... No, porque era lo que hablábamos la otra vez, o sea... Eh, de alguna manera vos no estás respetando las leyes naturales de la evolución Porque estás metiendo material este, genético en alimentos que, que, que entran al cuerpo Que son metabolizados en el cuerpo En el cual vos no tenés idea de cuál es la interacción que puede tener ese gen extraño Sobre nuestro metabolismo y sobre nuestro ADN Se sabe de que hay virus, por ejemplo, que cuando te infectan pueden incorporar su ADN al, al al ADN en la célula del huésped y generar algún proceso tumorogénico, por ejemplo. Esto vos lo sabés y sos científico, lo intuís, has hecho experiencias, <coughs> pero lo tienen que saber muchísimos otros científicos. Sí. ¿Por qué no hay más científicos que hablen de estas cosas? Es el puñadito que decíamos de los, de los que sí intervinieron. Pero hay muchos que omiten el tema o no se meten. ¿Qué está pasando con la ciencia hoy con respecto a esta cuestión? Eh, en principio yo te tengo que decir que hay un, acá hay como una experiencia local en la cual yo conozco personas de, de mi ámbito de, de la salud que han hablado y han tenido serias represalias, represalias a nivel de, de este, llamados este, telefónicos donde ponían este, su trabajo eh, como, como diciendo... Bueno, eh, tu fuente de trabajo está, está en juego O sea, presiones muy fuertes De gente que habló una vez Y supo que le iba a traer demasiados problemas Y no habló más uh -huh. De gente que está en la trinchera Que está atendiendo chicos con leucemia, por ejemplo uh -huh. ¿No es cierto? Que ellos veían Y lo siguen viendo De que vienen de zonas de alta producción agrícola La mayoría de los chicos que vienen Y se atienden en los hospitales públicos Y eso ha pasado Y la presión, por ejemplo De la gente que está trabajando a nivel estatal Eh, ha sido muy grande. Yo, eh, en principio, si bien fueron hechos aislados estos depresiones que yo te conté, eh, nunca he sentido así un acoso una, una muy importante a partir de la universidad. Es más, hace tanto tiempo que yo estoy hablando de esto que hubo cambio de autoridades en el medio. Y vos, claro, siempre siempre reiterando tu postura y tus... Ahora han cambiado algunas cosas y ya me están llamando de la universidad para hacerme notas y para que publique las cosas que yo estoy haciendo. Se aprobaron proyectos de investigación, por ejemplo, claro. relacionados a esto que antes yo los presentaba y no se aprobaban, por ejemplo. Porque ha cambiado también el, el, el, contexto, el ¿no? contexto del país. Entonces hay mucha más gente y la masa crítica que está hablando de esto ha crecido en forma importante, ¿no? Antes de seguir la charla con el doctor Horacio Lucero, en Resistencia Chaco, quiero presentarte a don Mariano Peñalosa, con que hizo una de las primeras denuncias que permitieron frenar las fumigaciones Campo Medina y Campo Nuevo allí en la zona de Pampa del Indio, en el Chaco. Toda la investigación podés leerla en MU, se la puede buscar en www.lavaca.org para leer completo todo el trabajo que hicimos allí. Pero te cuento que don Mariano sufrió un ACB, y aquí nos cuenta lo que hoy tiene en, en su terreno a metros del alambrado de la corporación sojera Unitec Agro que era la que fumigaba la que provocó tanta enfermedad y tanta muerte en tierras con esto nos dice Mariano Peñalosa acá teníamos quinta acá teníamos, teníamos claro teníamos quinta teníamos plantas naranja claro teníamos mandarina ¡Lanara! teníamos granada que para los chicos sí teníamos Durano, pero todos se nos hundió por el tema del, del veneno que vuelcan para yuyo se cotó y ahora estamos procurando con esta con esta plantita y estamos queriendo volver otra vez a plantar otra vez de vuelta uh -huh. aunque no no voy a alcanzar con, mi, con, la, con la edad que tengo pero para mi nieto para el, los hijos de mi hijo para que tengan sus se alimenta el día que tengan la planta. Ya volvemos porque esto no es un programa de radio. Esto es Decimu. Decimo. Decimo. www.lavaca.org Decimo. La televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. ...junto a tus derechos... ...porque la televisión sos vos... ...somos todos... ...sos parte... ...afiliate... satsai ...el sindicato de las nuevas tecnologías... ¡Lay, lay, lay, lay! ...libros... ...y alpargatas... Venía a Mu punto de encuentro... ...mate y bizcochitos... ...dividís y dulces... ...y poli-trigoyen 1440... ...remeras y empanadas... ...carteras y revistas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 Desde Resistencia estamos transmitiendo hoy, para nosotros es un orgullo y una alegría enorme estar aquí en el Chaco transmitiendo Decimu, el programa de la cooperativa de Trabajo la Vaca, que se puede escuchar siempre en www.lavaca.org y entre los lujos que nos damos está el de poder reunirnos con un bioquímico como el doctor Horacio Lucero, un investigador de los que, esto lo voy a decir yo Horacio, vos vos ni te pongas colorado ni nada, pero yo siempre pienso en algún momento en la historia argentina alguien va a recordar a esas personas que en un momento nos dijeron cómo eran las cosas ahí me imagino el caso de Andrés Carrasco fallecido en el año 2014 y te incluyo en esa lista porque es una lista muy breve que cualquier persona que mete la nariz en lo que ocurre con el modelo sojero Lo que ocurre con la sociedad, lo que ocurre con la salud, lo que ocurre con la alimentación. Estamos hablando nada menos que de la sociedad, la salud, la alimentación, el trabajo, los suelos, el aire. O sea, todos temas cruciales entre los cuales, eh, acerca de los cuales muy poca gente salió a hacer esta advertencia que vos me decías que de pronto viste un día en el laboratorio y nunca más pudiste salir de esta cuestión. ¿Vos venías de alguna militancia de orden político, científico o algo...? que te tuviera atento a estas cuestiones, o fue una cuestión más de lo personal que te llevó a decir no puedo callarme la boca. Yo soy muy creyente. Yo creo que en, en, en la Biblia está muy bien descrito el compromiso que, que tiene cualquier cristiano acerca de las injusticias. Y, por lo tanto, hay muchas cosas que a uno lo movilizan Eh, y no puede cree que no puede cambiar las cosas y yo me di cuenta con esto de que en principio yo primero si a mí me movilizaba era por algo después eh, constaté de que era un problema con, con una eh, magnitud mucho mayor de la que yo pensaba más de lo que vos creíste, principio. mucho más de lo que yo pensé y cuando empecé a hablar me di cuenta de que el, el silencio cómplice era lo peor que se que, que, que podía estar pasando a la vez fui tomando como fui tomando coraje al conocer ese puñado de gente que vos hablabas que los conocía todos y gracias a Dios con Andrés hicimos una muy buena relación y yo me di cuenta y dije pero este, en realidad desde mi lugar que yo creo que mi humilde laboratorio y mi humilde preparación pero hablando en serio de humilde digamos porque yo vivo en una provincia este, que tiene muy pocos recursos para para poder estar al top de la investigación científica, por ejemplo, pero haciendo cosas muy básicas, poniéndolas en evidencia y todo, uno fue como tomando una posición y tomando un, una relevancia que eh, hizo que me empezaran a llamar de otras provincias. Entonces yo empecé a viajar a dar charlas, donde lo conocí a Andrés Carrasco, y a otras personas como Medardo Ávila, Damián y bueno me quiero olvidar de, de, de nadie porque fueron muchos. No de Montenegro, de Raúl Montenegro, que ahora estamos haciendo un proyecto muy interesante con la Universidad de Francia. Y siempre tratando de abrir el espectro para poder incorporar cada vez más elementos, cosa que no nos después nos ataquen nuestra investigación, porque siempre te dicen de que los elementos son pocos, de que no hay nada demostrado científicamente, este. Y entonces nosotros cada vez que, que, que vemos que hay más investigadores en el mundo que por diferentes caminos van llegando a la misma conclusión vos decís, bueno no, eh, lo peor que puedo hacer es callarme Cállame la boca. Ahora te muerdo con eso, ¿hay algo demostrado científicamente? hay mucho demostrado científicamente hay mucho demostrado científicamente lo que pasa que este, para la gente que está del otro lado nada va a ser eh, suficiente claro. nada va a ser suficiente porque lo que quieren ganar es tiempo Entonces, si a vos te dicen, no, bueno, pero ¿cómo sabés vos que fueron los plaguicidas y no fueron las radiaciones de los teléfonos celulares lo que produjeron los cáncer? Porque hay algunas, o algunas radiaciones o algunas otras sustancias este, químicas que pueden producir también procesos oncológicos, ¿no? Entonces nosotros ahora, yo empecé con una investigación bastante básica que es reproducir lo que hace Delia y en, en, en Río Cuarto poder hacer estudios de genotoxicidad en gente que está expuesta que esto implica saber qué grado de, to de tóxicos tiene la persona en su cuerpo no de tóxicos, sino yo lo que, lo que puedo saber con esto es cómo está su material genético su, su propio material genético su propio material genético. ¿Si está afectado o no sí, por diferentes ensayos yo puedo ver si, si el material genético está íntegro o no ahora, después hay que relacionarlo con por ejemplo el nivel de eh, plaguicidas en sangre por ejemplo entonces ya tenemos otro otro valor y después tenés que descartar por ejemplo otras sustancias que puedan producir este, genotoxicidad como las radiaciones los metales los metaloides y entonces haciendo estas alianzas con por ejemplo gente que sabe mucho como Raúl Montenegro y otras personas eh, eh, encaramos un proyecto de este tipo donde eh, el, el, el estudio es holístico o sea nosotros vamos a hacer un, ...un barrido... ...de todas las sustancias que pueden producir esto... ...para ver justamente los plaguicidas... ...qué incidencia tienen en esta... ...en esta toxicidad genética que estamos viendo nosotros... ...ahora, vos a lo un rato... ...de científicos que a lo mejor se callan la boca... ...porque sienten presiones en su trabajo... ...sobre todo que hacen en con el Estado... ...pero cantidad de científicos van alegremente a trabajar... ...con estas empresas... ...y defienden lo que hacen como científicos... Sí. ...esto lo hacen... ...sabiendo que, que sí. no es así... ¿O no saben y de buena fe están pensando que... ...estas fumigaciones masivas son No, sí lo saben, inocuas. la mayoría lo saben... ...la posición más cómoda es no meterse en el lío... ...porque esto trae siempre problemas... ...siempre, a mí me trajo siempre problemas... ...pero a la vez, a largo plazo me trae muchas alegrías... ...que una de las alegrías más grandes que tengo... ...es de haber conocido a este grupo de gente... pues yo siempre digo, si somos... ...si somos tanto y cada vez más... ...¿cómo puede ser que estén pasando estas cosas?... Claro. Bueno, eh, ahora, hay otros que directamente están cooptados económicamente por esto, y yo conozco, eh, por supuesto no voy a dar nombres, pero conozco gente que ha estado investigando el efecto de los herbicidas, particularmente la tracina, por ejemplo, este, y ha demostrado cuál es el efecto del etéreo que tiene, y al tiempo, a los pocos años de haber eh, dado a conocer sus investigaciones, lo llaman estas empresas para ofrecerle un trabajo sumamente interesante donde ganan 5 a 6 veces más de lo que estaban ganando como investigadores o sea ahí de, de, decime esto desazname con esto ¿de cuánto estamos hablando? Eh, no, no, no sé cuánto pero un investigador en este caso eh, el sueldo de un investigador puede ser de carrera puede ser 20 mil pesos 15 mil pesos una cosa así ¿no? lo cual no y, se, es... y se lo suben 5 o 6 veces más sí ahí entonces vos me estás diciendo algo muy importante que también es para un estudio científico que es yo digo ¿dónde está el límite de la ética? Y no sé si esta persona aceptó porque está bien pero vos decís el tipo de oferta que se hace sí y ahí pero vos me decís muchos de los científicos intervienen en esto y defienden sabiendo que que, que no es que sean inocuos sí. estos productos sí. que no son inocentes sí. que son agua bendita sí. siguen defendiéndolo y vos lo que decís es, es que ahí está el interés económico sí o sea, si saben cuál es la verdad, por supuesto. y no la dicen. Sí, o si no, hay, hay, bueno, vos lo sabrás. Hay universidades, hay, hay, hay cátedras, por ejemplo, que que, que que estuvieron financiadas por, por o los proyectos fueron financiados por multinacionales. Claro. Este, entonces, vos tenés lo que hablamos la otra vez. Vos tenés un, un dilema algunos se plantean dilemas éticos. Hay otros que ni se plantean. Porque dicen, bueno, yo tengo la herramienta como para demostrar de que esto es así, pero ya con un preconcepto. O sea, yo tengo que demostrar que esto no hace nada. Y en ciencia, digamos, este, según cómo investigás, qué herramientas usás, y las conclusiones pueden ir para un lado o para el otro. Este, eso, eso, digamos, eso todo científico lo sabe, ¿no? Nos queda todavía un tramo para charlar con el doctor Horacio Lucero, aquí en Resistencia, Chaco, pero escuchar lo que nos cuenta la doctora Ana Lía Otania sobre cuánto crecieron los casos de cáncer en las zonas expuestas a las fumigaciones. Con bueno, respecto a este tema, en el hospital pediátrico aumentó tres veces más la cantidad de niños, que venían con leucemia, tumores cerebrales y otros tipos de cáncer, ¿viste? Entonces nosotros hicimos el informe que había, hicimos de salud con las estadísticas, por eso no nos pudieron negar, porque son las historias clínicas y todos los chiquitos vivos y los que fallecieron ya eh, eh, en el hospital enfermos generalmente los 5 o 6 años, el problema del tumor cerebral, la leucemia la linfoblástica, niñitos que... Han estado internados meses y meses en el hospital pediátrico, cuando ya este está muy grave el caso, se trata de que vayan al Garrahan, garranjan Garrahan están un año, dos años, hay un desarraigo familiar, tiene que ir la mamá con los otros hijitos, a veces no puede la mamá cuidar y cuidar a los otros hijos, va el papá, es un desarraigo total de la familia, un dolor muy grande. Ayuda. Ya volvemos para seguir charlando sobre lo que pasa en el país, lo que comemos y sobre cómo encarar el futuro.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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y hoy les quiero presentar a una banda que ya escuchamos aquí en El Grito Pelado. Estoy hablando del violinista del amor y los pibes que miraban. Así, así es el nombre de la banda. El violinista del amor y los pibes que miraban. Los presentamos con... Alguna vez, hace un tiempo, con un disco que hicieron... Eh, ...con canciones revolucionarias... ...tomaron canciones populares... ...básicamente de, de la Guerra Civil Española... ...y bueno, versionaron ese repertorio... ...pero ahora sacaron un nuevo disco... ...con todos temas propios... Eh, el, ...el disco se llama... ...El Ruido y la Culpa... ...una opereta lastimera... ...y tiene... ...es hermoso el disco, hermoso... ...pero aparte tiene un tema en particular... ...un tema que a mí me... ...me partió la cabeza... Lo, eh, cómo se puede a ver, cómo se puede hablar hoy de la revolución eh, ¿se, se, es, se puede ser revolucionario o no queda otra si se quiere ser revolucionario que ser contrarrevolucionario y sin caer en la trampa de lo contrarrevolucionario como reaccionario. Bueno, todo esto que digo, en plan eh, reflexivo y hasta pelotudo, si quieren, eh, el violinista del amor lo... Los Ángeles, esa discusión eh, o, o la promueve ¿Por qué no? De una manera Brillante, con esta canción que A modo de tributo También gramsciano, se llama Pasado y presente El violinista del amor y los pibes que miraban Escuchen esto Revoluciones eran buenas las de antes Tiempos de lucha y esperanza De verdad Las evocamos con romántica añoranza Enarbolando sus banderas Y a sus mártires sin paz Y cagándonos en todo Hoy no es lo mismo Pero la lucha está viva Y se presenta un panorama alentador Burócratas, obreros, campesinos Estudiantes, dirigentes Convencidos de ganar Cada uno sus vidas Dando el ejemplo nos enseña el militante ese baluarte de la protesta social Exógino, argentino, reaccionario, vertical, autoritario e incapaz de transigir. Pero que la asamblea. De toma a toma va marchando el estudiante, un sangre que en su vida trabajó. Tomando birra, chamuchando, militando en lumpenaje, discutiendo Gramsci, Marx y Bakunin. Este himno contrarrevolucionario no pretende convencerme a doctrinal, predicamos con su mismo libertario, criticando y disfrutando al capital. de protestar, abanderados del sarcasmo popular, lavando culpas, criticando a todo el mundo, garroneando cuba libre, pretendiendo militar. ¡Canta la guerra de España! En el partido me enseñaron ante todo que el único objetivo es la revolución, revolución que no se hace, se organiza preparando y discutiendo la revuelta popular. En el foro de este himno contrarrevolucionario no pretende de convencerme a nutrir predicamos con consum mismo libertario criticando y disfrutando al capital este himno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 Escuchemos algo más de lo que nos decía la doctora Ana Lía Otaña. Fueron tres justos gobiernos de eh, un partido, del Partido de Rosa, eh, y este, permitieron todos los este, eh, atropellos, vendría a ser, a nuestra naturaleza, a nuestros pequeños productores, al a ser humano y al ambiente... Por no respetar la ley de biosidad, pues tenemos una muy buena ley de biosidad. Y se instalaron a roceros arroceros y sojeros sin ningún eh, respeto a la ley de biocida. Si estuvieran eh, cuidado eso nomás, hubiera, se hubiera evitado muchísimas muertes, sobre todo de niños y adultos también, pero en pediatría es terrible, la cantidad de enfermos y muertes, y luego lo más grave que son las malformaciones, que eso es el futuro. Eh, muy triste de nuestra, nuestro país, nuestra provincia en este caso, ¿no es cierto? Se ve porque con los años aumentaron los, los colegios para discapacitados en proporción a, la, a los aumentos de, de hectáreas cerradas de ellos también. Estamos en resistencia, Chaco, hablando sobre ciencia, sobre ética, sobre biología, sobre la realidad, yo diría, hasta política, porque estamos hablando de lo que implica el modelo sojero y las consecuencias que tienen la salud, pero también... A ver, ¿qué otras consecuencias Horacio Lucero me ayudarías a describir? Vos en algún momento has hablado del tema de las consecuencias sociales. ¿Cómo cambia la sociedad? Eh, ese fue un problema que acá en el Chaco se ve bastante, porque los cordones periféricos de la ciudad están poblados de, de, de villas cada vez más eh, numerosas Ajá. y más pobladas de gente que se ha quedado eh, sin, sin mano de obra, o sea, que trabajaban en los campos y la alta tecnificación de los monocultivos hacen de que un campo sea manejado por dos personas y un GPS, por ejemplo. Entonces vos decís, este, las lo que hacían antes el, el, el laboreo de la tierra y el, los trabajos de presiembra y todo lo que se hacía antes, mucha gente te puede decir, bueno, pero entonces vos querés irte al siglo pasado. Yo creo que no es eso y aparte, nosotros hablamos de eso el otro día de decir, eh, hay que buscar un equilibrio porque tampoco este si vos vas todo eh, hacia lo que es eh, el desarrollo económico y la ...la aplicación de la técnica específicamente para ganar cada vez más dinero... ...finalmente lo que estás haciendo es una, eh, es una agricultura para producir dinero y no alimentos. Claro. Entonces, este, Lo cual no necesariamente tiene que emparentarse con la idea de progreso. Dicen, eso es el progreso y si vos no estás de acuerdo parece que sos un atrasado. Eh? Tal cual. Sos Pedro Picapiedra que quiere llevar todo para atrás. Tal cual. Bueno, eh, pero lo que pasa es que vos tenés que poner todo en la balanza... ...y en la balanza está la gente que se ha quedado sin trabajo está la terrible deforestación que está, que está sufriendo el Chaco para aumentar la frontera agropecuaria y la deforestación no solo está trayendo problemas climáticos que eso lo estamos viendo eh, con, las reiteradamente, con, con las inundaciones y también el, el Perdón, y con el año más caluroso del planeta en la historia exacto estamos viviendo la época más calurosa del planeta a raíz de que esto además es masivo sí bueno esto esto que nosotros hablamos lo sabe esto lo sabe todo el mundo o sea el cambio climático es se está produciendo por un por una actividad antrópica o sea esto es algo que está haciendo el hombre en realidad no es cierto y entonces vos decís este si vos a eso le sumás... ...las enfermedades que son transmitidas por vectores... ...donde los cuales... ...muchos de los vectores, por ejemplo... ...por nombrarte un caso, el Chagas... ...en el cual eh, la vinchuca siempre ha vivido en el monte... ...si vos le sacás del monte... ...la vinchuca se va a ir desplazando cada vez más... ...hacia las zonas pobladas... ...porque está buscando este, su, su, su huésped... ...su huésped son los animales... Claro. Y, ...y los hombres... Eh, ...el humano... ...entonces si vos estás deforestando... ...hay muchas enfermedades... Este, transmitida por vectores tipo mosquitos eh, eh, la misma vinchuca este, que, o flebótomos que transmiten la lismania por ejemplo se, el, el mapa también de las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores también va a cambiar porque se va a desarrollar hacia las zonas urbanas porque vos lo dejás sin hábitat al vector claro. deforestando y eso también se está viendo o sea si vos no pones todo eso en la balanza y vos no analizás todo eso junto lo que estás analizando es una alta producción de ...dirigida específicamente a producir dinero. Claro. Y, y entonces, de lo que hablábamos, eh, que, que la ciencia se tiene que autorregular... ...en función de decir, bueno, no, esto, esto puede ser beneficioso para la sociedad o no... ...en función de algunos parámetros, pero también lo tiene que regular la propia comunidad. O sea, la comunidad, claro. La comunidad tiene que ir... Eh, en lugar de ser un sujeto pasivo de esta historia y consumiendo algo que, como vos bien decías... ...ni siquiera se sabe qué es... Sí que pueda participar de algún modo para controlar esto, pensando en los chicos aparte, por, sí. por hablar del futuro, que es sí. algo con lo que los políticos se llenan siempre Exacto. Las, las buenas intenciones. Porque el, la mayoría, mucha gente de la que vos hablas con esto y, y lo ponés en autos y le empezás a contar cómo son las cosas, ellos te dicen, ¿sabes qué? No me cuentes, más yo no quiero saber, porque si no, ¿qué comemos? Vos déjame, o sea la misma ignorancia de la gente que en muchos casos es una construcción hecha por la misma persona porque ellos están ignorantes porque no quieren no quieren enterarse de lo que pasa estamos hablando de la ignorancia de señores muy universitarios incluso de gente muy bien muy, de gente atilada, muy, bien, y, muy ilustrada sí, eh, porque no quieren saber Así bien tranquilos. Claro, porque ellos te dicen, bueno, no, pero entonces ¿qué voy a ir a comprar una, a, una, a una feria orgánica donde vendan alimentos orgánicos? Me tengo que ir a tengo que hacer 15 kilómetros en auto para. Y por ahora sí, hacetelo a los 15 kilómetros, haz una compra por semana o una por mes, y tráete cada vez más alimentos que estén sanos, que vos le puedas dar a tus hijos. Ahora, si vos vas a comer todo lo que está en las góndolas, creyendo lo que está en las etiquetas, y creo que estamos fritos, porque. Este, la industria vos no te va a decir cuáles son las cosas que están mal obviamente y hay gente que plantea la idea de redes de consumidores por ejemplo sí. armar modelos distintos sí ¿eh? exacto en sí. tu caso bueno entonces nosotros... cuando tienes cinco hijos y sí. decís, tengo que comprar cosas ¿cómo y te... hay hay una red de gente que está muy interesada en esto y, y eh, la empezamos a trabajar a través de pacientes también ah, porque yo esto le cuento a las personas a los pacientes que tenemos con intolerancia al gluten con enfermedad celíaca Eh, hace poco yo estuve dando una charla en el hospital Garrahan y después que terminé de dar la charla una persona levantó la mano y me dijo yo quiero vine a escuchar la charla no entendí casi nada porque soy una ama de casa pero vine con mi hijo para contar la experiencia de que él tiene una enfermedad una enfermedad digestiva muy muy pronunciada asociada a un, a un proceso inmunológico bastante fuerte eh, de baja de las defensas y, y algo que le empezó a salir en la piel que no sabíamos de qué era Eh, y bueno, en algún lugar alguien me contó que esto podía ser por la alimentación y yo cambié a la alimentación orgánica y hace seis meses que no toma ninguna medicación, mi hijo Entonces yo lo vengo a contar a esto porque yo creo que estas cosas se tienen que saber decía ella, ¿no? adelante de los médicos del y o sea, hay un montón de cosas que, que la sociedad misma tiene que replantearse a través del conocimiento de algunas verdades por lo tanto, este, pero es una cosa muy bien armada por la por la otra parte porque si vos estás todo el día este en el programa de la tarde o, le, o leyendo eh, revistas este, que te sacan de la realidad es, es muy probable que no haya una un, digamos una cosa crítica que vos vayas claro. a decir eh, bueno yo me voy a replantear esto porque si no la gente estamos bueno vos sabés, estamos en, un, en una etapa de demasiada comodidad todo te viene a tu casa este vos lo pedís por internet te llega eh, salís y antes Eh, consumir un producto te llevaba quizás, o buscar un producto te llevaba mucho tiempo elegirlo, ir a buscarlo, acá lo tenías a la vuelta de la esquina, hasta en la farmacia venden alimentos ahora, o sea, esa misma comodidad atenta contra la calidad de la, de la alimentación, porque vos, te, vos decís, tengo todo a mano, pero tampoco tengo tiempo para ponerme a leer las etiquetas. Ay, no, pensar, claro no, no quiero, no, no, no me hables de esto, ¿no? Y vos lo que decís, ahí hay que tomar una decisión que es entre saber y no saber. Sí, ¿y tu elección es? No, yo quiero saber para poder, para poder decir, bueno, yo voy a tratar de ir por este camino, no sé si voy a llegar, pero como yo tengo la información, yo soy responsable de mi grupo familiar y yo tengo que, de alguna manera, este, darle lo mejor y darle lo mejor, eh, no en dinero, sino este, a través de, de una buena calidad que no siempre te sale más. ...inclusive poder hacer la huerta en tu casa... ...que hay mucha gente que lo está haciendo... ...hay mucha gente que está haciendo eso... ...y entonces por ejemplo cuando a vos te habla... ...alguien que abre esa agroecología como Remo Benica, ...que está en Granja... Eh, Naturaleza Viva... ...en Guadalupe Norte... ...él te dice... El, ...los alimentos, las plantas son... Eh, ...como el mismo cuerpo humano... ...vos te podés defender de las infecciones... ...si estás bien alimentado... ...si estás bien nutrido... Bueno, ¿De dónde se nutre la planta? De la tierra La tierra tiene que estar lo más sana posible Entonces eso va todo en contra de lo que están haciendo El modo cultivo y, y, y cada vez utilizar mayores tóxicos Para tratar la tierra Hace justamente que la salud de la misma sea cada vez peor Y por lo tanto no se puede defender Y que tenga que poner cada vez más químico Y es una cosa que no para nunca, ¿no? Decimu. www.lavaca.org Si no estás bien de la cabeza, sumate. www.lavaca.org Decimu.